pueblo de q h e m o s Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Por s e ó n rey de los a m o r r e o s Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta n o f a y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del a m o r r e o También envió Moisés a reconocer a Jacer y tomaron sus aldeas